Pocos hombres como él representan lo mejor. Es un hombre puro, poeta, escritor, diputado, ministro, fue director general de la UNESCO, ahora presidente de la Fundación Cultura de la Paz. Un honor para nosotros saludar a Federico Mayor Zaragoza. Federico, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por esta presentación. Y yo también puedo decir que a mí me encanta hablar con vosotros. Y Qué nosotros bien. estamos encantados de tenerte esta... aquí. El otro día leía, eh, ahora que eres eh, presidente de la Fundación de la Paz, y o sea, leía una definición de lo que es eh, la guerra y que me parecía muy interesante, que me llegó profundamente al alma. Decía, la guerra es el poderoso coge al pobre para que le represente y mate a otro pobre. Eso es la guerra, ¿no? <risa> La guerra, la guerra es algo terrible, pero hay que reconocer que desde el origen de los tiempos siempre, siempre ha habido un poder absoluto masculino, es decir, hay que hay que dejar a un lado la responsabilidad femenina, porque siempre ha sido un poder absoluto masculino, sí. que se ha basado en algo, yo no recuerdo eso, de cuando allí en Viteria, en Barcelona, estudiaba yo los primeros años, porque en latín se decía «sivis pachem», bel si quieres la paz prepara la guerra si quieres la paz prepara la guerra es decir fíjate que es tremendo porque en la misma en la misma uh, en el mismo proceso para poder alcanzar la paz en la misma construcción de la paz existe la guerra si quieres la paz prepara la guerra y esto ha sido a lo largo de toda la historia ha habido momentos uh, que han sido muy interesantes, hace 100 años por ejemplo hubo un momento en que se intentó por parte de un gran presidente norteamericano, por parte de Wilson, el que fuera la palabra, ¿no? el que ya no fuera la fuerza sino que fuera la palabra y se creó la sociedad de naciones. Pero todo eso han sido momentos que inmediatamente han sido superados de nuevo por si quieres la paz prepara la guerra, hace bien poco, hace bien poco, el señor Trump cuando llega al poder, dice no voy a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible ni voy a poner en práctica los acuerdos de París sobre cambio climático pero necesito más dinero para la guerra fíjate, más dinero para la guerra y como decías inmediatamente, más dinero cuando ya hoy, hoy, cada día y esto lo repito y lo repito porque para mí es esencial cada día, hoy estamos consintiendo que se inviertan cuatro mil millones de dólares en armas y gastos militares, cuando mueren de hambre han muerto hoy y morirán mañana, si no lo remediamos, Milla, millares de personas, se calcula veinte, treinta mil, la mayoría niñas y niñas de uno a cinco años de edad que mueren de hambre y de extrema pobreza, y nosotros, teniendo inmediatamente que ir, que correr al Pentágono, como hizo en España hace poco, en aquel momento la ministra de Defensa, para decir, oigan, que sí, que sí, señor Trump, vamos a, a, a invertir más todavía en guerra. Y que se invierte en alimentación, y que se invierte en salud, y que se invierte en medio ambiente, y que se invierte en educación, y que se invierte en agua potable, y que se invierte en el cuidado del medio ambiente. No, no, lo que acabas de decir ahora oh, es tremendo. Es una definición tremenda. Pero la realidad... Es esta. La realidad es que seguimos con el mismo proverbio perverso de «Si quieres la paz, prepara la guerra». Hay una exposición de un científico, una persona que eh, aparentemente es eh, eh, bondadosa, buena, pero decía una cosa a propósito de la guerra con la que yo no estaba totalmente de acuerdo. Eh, ojalá fuera así, pero él decía eh, «La guerra...» Mira, hay que defender, decía él, las democracias, y claro que hay que defenderlas. Ninguna democracia se enfrenta a otra democracia, pero has mencionado una serie de personajes, se está devaluando eh, mucho lo que significa la democracia. La democracia es otra cosa, demostrar tener una serie de valores. Mira, yo he tenido el honor de durante 12 años ser el director general de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación. Y en el preámbulo, en el preámbulo, se dice la humanidad debe ser guiada hacia la paz a través de los principios democráticos, lo que tú dices, los valores, los principios democráticos de la justicia, la libertad, la igualdad, sobre todo la igualdad de todos los seres humanos y la solidaridad intelectual y moral, dice la constitución de la UNESCO. Es decir Esto es la democracia. Es que estamos confundiendo permanentemente la democracia con la voz de la mayoría expresada a veces después de transmitir mentiras, de transmitir cosas que no tienen nada que ver con la realidad y decimos, esto, escuchar a la mayoría, esto es la democracia. No, señor, la democracia es actuar con justicia, con libertad. ...con igualdad y con solidaridad... ...y esto es algo que tendríamos todos... ...todos que ir ya... ...captando en estos momentos... ...porque hemos visto... ...lo que ha sucedido... ...cuando se han hecho referéndums... ...como el del Brexit... ¿eh? ...en donde se ha pensado que era democrático... ...hacer un referéndum sin una información... debida, vida, etcétera... ...y que el 1%, el 51%... ...ha influido sobre el 49%... ...mira... Todos son disparates desde un punto de vista democrático, porque, vuelvo a repetir, lo que es importante siempre es que se actúe de tal manera que cada ser humano, que cada ser humano tiene que ser libre, igual, eh, capaz de crear, cada ser humano tiene que ser el centro de toda la acción democrática Y nunca puede ser únicamente el que se utiliza precisamente para que sea víctima de la guerra. Eso es, fantástico. Es, tre es tremendo lo que ha sucedido en la historia y lo tenemos que aprender. Ha sido siempre la razón de la fuerza y ahora llega el momento de la fuerza de la razón. Y la fuerza de la razón, ¿sabes quién es muy probable que nos la dé? nos la de la mujer, porque yo te estaba diciendo antes que eh, el poder ha sido siempre un poder absoluto masculino, Y claro, los seres humanos, pues eran seres humanos que nacían, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados, que eran temerosos de este poder, que eran obedientes, que eran silenciosos. Ahora ya podemos expresarnos, gracias a la tecnología digital en buena medida. Ahora ya sabemos lo que pasa en el mundo. Pero sobre todo, ahora ya no somos hombres únicamente. Ya hay, progresivamente, en pan de total igualdad, que es como tiene que ser, ya tenemos también a la mujer en el estrado, la mujer en el escenario público. Y a este respecto, te quiero decir algo que es muy importante para mí. En el año noventa y seis yo ya había tenido el honor de trabajar muchas veces con el presidente Nelson Mandela, que era un ser formidable, ¿verdad? Bueno, y yo había creado un programa en la, en la UNESCO que se llamaba Programa de Cultura de Paz y No Violencia. Bueno, pues le fui a ver en el año 96 a Pretoria y le dije, oiga, presidente, mire, estoy decepcionado, porque veo que, que hay poco entusiasmo por que vaya hacia adelante esta cultura de paz, una cultura de, de encuentro, una cultura de diálogo, una cultura de conciliación, una cultura de alianza. Y me dijo, mire, no se preocupe porque en 10 o 12 años todo eso va a cambiar. Dice, porque la mujer será la piedra angular de la nueva era. Uh -huh. Fijaros que esto es muy importante, Silvia, te llaman para ti, es sí, muy sí. importante porque esto es esperanza. Esto es que una persona de la categoría de Nelson Mandela dice, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Hasta este momento la mujer no ha pintado nada, nunca mirar la historia, cerrar los ojos y veréis como nunca ha pintado nada en el poder. Y de momento te dicen será la piedra angular. Yo me la quedé mirando, me lo quedé mirando, pensando, y por qué? Y me contestó algo que también ahora yo repito que me dijo Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no lo utiliza. Es que era, es decir, era un auténtico visionario. ¿eh? Vamos. Hombre, claro. Y ahora, ahora le hemos visto lo que ha pasado con el MITU. Hemos visto lo que ha pasado aquí mismo en España el 8 de marzo. Estamos uh -huh. viendo como la juventud también se está incorporando. Ah, yo esto es lo que me da esperanza, porque es que si no seguiremos, seguiremos, Mira, es que estamos uh, con el neoliberalismo que sustituyó a las Naciones Unidas, es decir, sustituyó el lugar de la palabra, el lugar del debate, el lugar del encuentro. Lo sustituyó el señor Reagan a finales de los años 80 del siglo pasado, lo sustituyó por el G6, G6, ¿os imagináis? Seis países que en realidad es uno, es los Estados Unidos de Norteamérica, con el Partido Republicano. Y esto lo quiero también destacar mucho. Creo que es muy importante que sepamos la historia, porque si no, pues se puede volver a repetir aquellos episodios históricos que no nos interesan, que se repitan. ¿no? Siempre ha sido el Partido Republicano de los Estados Unidos el que ha desplazado, ha marginado el... El, el multilateralismo y ha ocupado en la posición de decir no, no, aquí los que tenemos que mandar somos nosotros. Y esto ya se hizo, os lo decía antes, hace 100 años, cuando se crea la Sociedad de Naciones en Ginebra por el presidente Wilson al acabar la Primera Guerra Mundial y se da la inmensa incoherencia, que eso tendría que estudiarse en las universidades, la inmensa incoherencia de que el país que crea la Sociedad de Naciones, nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. Y de esta manera, claro, pues eso permitió que Alemania volviera a rearmarse, permitió que un señor llamado Hitler en el año 33 ya escribiera Mein Kampf, mi lucha, y dijera que la raza aria es incompatible con la raza judía, y eso permitió que después Mussolini, eso permitió que después Hirohito, y eso permitió la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí, es que es tremendo. Los millones de víctimas que vinieron precisamente por no haber seguido aquellas directrices de que la palabra tenía que sustituir a la fuerza del año 1919. Bueno, pues... Has mencionado digo, la figura de Nelson Mandela, una figura que tiene unos valores, que podemos decir, de paz, de solidaridad, unos valores eh, femeninos, y sin embargo... Estuvo media vida en la cárcel. Eh, ¿Alguien bueno y lo metemos en la cárcel? Este mundo está equivocado, ¿eh? <risa> claro, pero fíjate, fíjate, me, me gusta que hablas de esto porque yo tuve la, la posibilidad de visitarle, dice además un poema porque me impresionó tanto. Yo le visité en la cárcel cuando ella llevaba 26 años de cautiverio, fíjate. Y me dijo... Uh, tales cosas sobre la reconciliación, sobre que él cuando saliera de la cárcel, después de 26 años, por el solo delito de su piel morena, dice, cuando salga de la cárcel yo voy a buscar el que nos demos cuenta de que todo sea el color de piel que sea, la etnia que sea, la religión que sea, la ideología que sea, todos somos iguales en dignidad. Y al cabo de un año salió de la cárcel Hizo esto, vino precisamente, yo entonces era el director general de la UNESCO, vino a verme a París, oye, qué maravilla, esto que tú estás diciendo, qué personaje, salías de aquella cárcel diciendo, con seres como este, esto va a cambiar, no queda más remedio, tenemos que tenerlo como referente, él nos da la, como se sale no con la mano alzada y la mano armada, sino con la mano abierta, con los brazos dispuestos a unirnos todos juntos y a unir brazos y a unir voces en favor de una democracia real, es fantástico, tienes toda la razón, son personajes extraordinarios que nos tienen que servir todos los días como orientación. Hay veces que, que a lo mejor las las personas, ¿no? Somos demasiado egoístas y terminamos mirando solamente, ¿qué hay, qué hay de lo mío, no? La pregunta. En vez de <risa> intentar <risa> intentar ver eh, cómo puedes mejorar dentro de tu propia acción, ¿no? De, de tu propia actividad, cómo mejorar en general lo que hay alrededor tuyo. Decías de las mujeres, las mujeres... Eh, sobre todo en los conflictos de guerra, al final han tenido ellas que sobrevivir y han sacado muchas veces el, el país cuando los maridos y los hijos, los pobres, estaban muriendo en el combate, defendiendo intereses de otras personas o, o patrióticamente, pues ellas es cuando han podido desarrollarse muchas veces, incluso profesionalmente, y han avanzado ¿no? cuando los derechos de la mujer, la revolución que, que hubo, fue cuando empezó a tener un poquito de conciencia de que ella podía ser también libre a la hora de hacerlas cosas. Pero es que la mujer siempre tiende a no tener guerras, a no provocar guerras, porque saben exactamente lo que he dicho antes, que sus maridos, sus padres, sus hermanos, sus hijos van a morir en ellas. Entonces, tienen que ser un factor clave a la hora de tener que tomar esas decisiones para que no llegue la cosa a, a un término final de estos catastróficos y apocalípticos. Y con el tema de la guerra que antes decías, de la cantidad de dinero que se gastan en armamento, ¿tú no piensas que al final tantas armas, si como sigamos así, vamos a tener que hacer la guerra para ver si podemos tener suministros de agua o tener suministros de cualquier otro producto elemental?, ¿No crees a mí que es así? me parece muy bien lo que ahora estás diciendo, porque además yo como científico tengo que añadir un, uh, un llamamiento, una alerta especial, puesto que conozco muy bien y lo sé desde hace muchos años, que estamos entrando en procesos irreversibles. Yo toda la vida como científico me he dedicado a prevenir unas alteraciones irreversibles en los niños recién nacidos. Esto que se llama la prueba del talón, ¿eh? el niño recién nacido a las 48 horas se le tiene que hacer un diagnóstico porque hay unas alteraciones que si se diagnostican y tratan inmediatamente son personas totalmente normales. Miles de personas ya que hoy serían hubieran sido personas enormemente e irreversiblemente enfermas, son personas totalmente normales porque, porque se las ha tratado a tiempo digo eso porque ahora estamos ante fenómenos irreversibles y hay que decirle al señor Trump que cuando él nos dice yo no voy a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, fíjate que es una resolución de las Naciones Unidas de este momento que fue como, sabes, aquel otoño del año dos mil 2015, fue como una pausa de, de esperanza, como un destello de luz, porque Obama, el presidente Obama, logró que se firmaran los acuerdos de París sobre cambio climático, logró que se firmara esta resolución, que es preciosa, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice, es para el progreso de la humanidad. Fíjate qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues después de todo eso, Inmediatamente llega el señor Trump y dice, yo no voy a aplicar nada de eso, más dinero para defensa. Y el G7 inmediatamente se reúne y dice, sí, sí, más dinero para defensa. En lugar de decirle, no señor Trump, no habrá más dinero para defensa. Aquí además no somos seis países, no somos siete Somos ciento noventa y ocho países, ciento noventa y seis países, y vamos todos a tener que intervenir y tenemos que unir todas nuestras voces porque se ha terminado el que haya un país, en este caso, el Partido Republicano. No hay que olvidar, oye, que la invasión de Irak, ahora que hablamos de los terroristas, la invasión de Irak. Basada en la mentira, es que es tremendo lo que pasó. Basada en la mentira, aquellos tres señores de las Azores capitaneados por el presidente republicano Bush Jr. de los Estados Unidos, sí. lo que hicieron fue esto. fue Basado en la mentira, atacar Irak y lo que querían era sus recursos petrolíferos, etcétera, Como después más tarde pasó con Libia. Es que no puede ser. Es que tiene que haber un multilateralismo que sea donde estamos todos los países y donde se llega a estas conclusiones de paz. Si no, no nos engañemos. No nos engañemos, en estos momentos hay, lo ha dicho Intermonoxam, hay un grupo de grandes consorcios, grandes consorcios mercantiles, que son los que mandan en el mundo, y hay un inmenso poder financiero, un inmenso poder militar, un inmenso poder, que precisamente el poder militar, ya lo puso de, de, de manifiesto el presidente Eisenhower, que cuando pasaba el poder al presidente Kennedy, que dos personajes, por cierto, en el año 61, le pasaba el poder de Eisenhower a Kennedy. Y le dije, y le dijo, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del consorcio bélico industrial de los Estados Unidos. Si no nos engañemos, no nos engañemos, cuando queremos hacer todavía un arma que lleve más armas atómicas y que lleve más ojivas y que sea más escudos de no sé qué, todo eso va en detrimento de lo que se destina a ayuda a los países más menesterosos, a la solidaridad internacional, a la educación y, como decías muy bien, a que hay agua potable para todo el mundo. Todo eso, todo eso, esta, esta nueva visión de la seguridad, este nuevo concepto de la seguridad, es una cosa por la que ahora tenemos que luchar. Pero además lo tenemos que hacer con urgencia por lo que os decía, porque estamos ante procesos irreversibles. El Ártico ya se ha fundido. No nos queda más que el 10%. Esto quiere decir que subirá el nivel del mar. Esto quiere decir que el cambio climático se agudizará. ¿Pero qué es eso? Tenemos que mirar a los ojos de nuestros hijos y decirles, oye, nos vamos a traicionar, nos vamos a dejar un legado que sea de una falta de calidad en la habitabilidad de la Tierra. Es que es muy serio lo que está pasando. Por eso digo que yo creo que es muy importante que ahora ya sea también la mujer la que interviene, ya se vayan equilibrando y sobre todo pensar que ya tenemos voz. Ahora ya no solo es uh, posible uh, ser muy importante cuando se tiene poder mediático muy grande o cuando se tiene un, un poder militar, como decía, o financiero o energético, no, no. Ahora todos los seres humanos tenemos voz y lo que tenemos que hacer es progresivamente saber utilizar esta voz para contrarrestar a poderes como el que en estos momentos tiene el señor Trump, que como digo, está en muy pocos años, está logrando que los horizontes actuales de la humanidad sean sinceramente muy sombríos. Y os lo digo, vuelvo a repetir, como científico, sé de lo que hablo. Hace muchos años... He estado trabajando para el hombre y la biosfera, para las cualidades de los océanos que ocupan los dos tercios de la superficie de la Tierra, etcétera, etcétera. Hoy la esperanza que tenemos es en que ya seamos los pueblos, que sea la gente, nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, los que resolvamos los problemas evidentemente a falta de siete días para elecciones en España una persona que ha sido diputado que ha sido ministro quiero preguntarle su opinión cómo ve el futuro de nuestro país porque pues, mire, estamos enzarzados en, en, en mil guerras ¿eh? sí, el futuro de nuestro país igual que el futuro de Europa fíjese que uh, había un momento en que Europa desde un punto de vista cuantitativo nunca ha sido relevante, es más bien insignificante Europa, porque solo un país, la India, por ejemplo, tiene tres veces más de habitantes que Europa. Ya no le digo chi, si unimos China y la India y Malasia, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, desde un punto de vista cuantitativo, somos irrelevantes. Europa es irrelevante, pero Europa era muy importante porque... Usted antes lo ha mencionado, los valores, porque a escala internacional, Europa representaba la solidaridad. Europa representaba la mayor ayuda al desarrollo de otros países, de ayuda a los más menesterosos. Europa representaba los grandes principios democráticos y las grandes uh, federaciones a favor de esta coexistencia y dar valor a la diversidad, en lugar de negarle valor a la diversidad, decir no, no, cada persona es única qué maravilla y cada persona es capaz de crear y Europa representaba en buena medida, o Europa y Occidente representaban el gran adelanto, el gran progreso científico y técnico en estos momentos Europa deja que se ahoguen un montón de gente y niños en el Mediterráneo Esta es Europa. Europa, que ha pasado España mismo? España en el año 2010 daba para ayuda al desarrollo el 0,51% de su producto interior. En estos momentos Europa no da prácticamente nada y España también ha bajado enormemente. Me parece que no llegamos al 0,1%. Al menos en los presupuestos anteriores, en los nuevos presupuestos ya se eleva otra vez. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que lo que tenemos que pensar es vamos a ser importantes y relevantes cualitativamente por lo que representemos. Vamos a ser de nuevo los españoles los que tengan una civilización que demuestre que está a favor de la diversidad cultural y que está en favor de los principios democráticos y que está en favor de los valores humanos. Yo vuelvo a repetir, ahora se cumplen 30 años de la Convención de los, Val de los Derechos Humanos de la Infancia, de UNICEF, ¿verdad? Que es una maravilla, oiga, pensar que en un momento determinado en las Naciones Unidas se hace una convención que la presenta UNICEF para los derechos de todos los niños porque si hay algo importante son los niños ¿verdad? bueno pues el único país del mundo que no ha suscrito la convención ¿saben qué país es? los Estados Unidos de Norteamérica porque el presidente republicano que había en aquel momento, que era Bush padre a última hora dijo que no firmaba y sigue sin firmar después de 30 años y este es el país que quieren que lidere el mundo este es el país que no está dando las pautas, este es el país que está en estos momentos haciendo que no se puedan aplicar las medidas contra el cambio climático. Esto es lo que tenemos que resolver. Si queremos ser, si queremos ser realmente relevantes en España, ya lo digo en Cataluña, ¿verdad? En España es pensar que nunca lo seremos cuantitativamente. Podemos ser relevantes cualitativamente. Tenemos que ser ejemplares en democracia, tenemos que ser ejemplares en disminuir la brecha social y, si podemos eliminarla, en favorecer la educación, la investigación y el desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Y qué respuesta le podemos dar a la juventud? que gracias a Dios está movilizando con ese seguimiento, esa líder, esa, esa niña con, con Greta Thunberg, que está sí. por todo el mundo, eh, que incluso le, le, le, le sacó un poquito los colores, y aunque luego la ridiculizó el señor Trump. Eh, ¿Qué le podemos decir a esa juventud que, que, que está luchando por un pues futuro? Lo primero que tenemos que hacer es decirles bravo, igual que a las mujeres, Igual que las mujeres que en unos años han sido capaces de dar este volantazo a su papel en la política y a su papel en el espacio público, igual tenemos que hacer ahora con estos chicos que en lugar de ser espectadores por este inmenso poder mediático, que tenemos que pensar que la mayor parte de los medios de comunicación están son la voz de su amo, están pagados. Y no nos dicen más que aquello que les dicen que nos tienen que, que decir. Y tenemos una cantidad de gente espectadora. Y a mí también me gusta mucho el fútbol. Me gusta muchísimo. Hombre, pero de eso. A que no haya más que fútbol, no haya más que espectáculo. No haya más que a la gente entretenerla para que no piense. Pues bien, en estos momentos yo creo que el hecho de ver que haya unos jóvenes que piensan. Y que hay unos jóvenes que dicen, no, no. El señor Trump dirá que no, pero nosotros le podemos hoy decir que sí. Y le podemos ganar la partida porque hoy ya nos podemos expresar. Ya tenemos voz, ya tenemos la voz de los pueblos, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Así empezaba, entonces era prematuro, así empezaba, la Carta de las Naciones Unidas. Pues hoy, hoy, hoy, gracias a las mujeres y gracias a estos jóvenes, yo estoy seguro que dentro de muy poco, sobre todo en el ciberespacio, podremos decir, señor Trump, se ha terminado. Ahora somos millones las personas que le decimos que si usted no cambia de manera de proceder, dejaremos de comprar productos norteamericanos. Se da cuenta del inmenso poder que hoy tenemos, porque ya podemos expresarnos. Hasta hace veintitantos años no teníamos la palabra. Federico Mayor de Zaragoza, es un placer hablar contigo. Eh, necesitamos gente como tú. <risa> de verdad, sí. ¿sabes lo que me pasa? que yo nací siendo Federico mayor, es decir, yo soy mayor desde que nací pero pero, pero eras, ahora además eras un, un niño con mente de sabio desde pequeño no no, no, no, mayor, mayor, pero es que ahora además de mayor ya soy anciano o sea que eso, eso, eso es lo que me pasa he vivido mucho y, y por eso a pesar de todo a pesar de que me preocupa tantísimo la situación, yo creo ...que tenemos esto... ...tenemos que decir bueno... ...cuantitativamente no podemos ser relevantes... ...porque eh, somos unos cuantos millones... ...en Europa incluida... ...vamos a ser de nuevo... ...en Europa vamos a ser... ...como la torre de vigía del mundo... ...vamos a ser de nuevo los que se preocupan... ...de educación... ...y los que se preocupan de la ciencia... ...y del conocimiento... ...y los que son capaces de decir... ...mire... ...todos los seres humanos somos iguales en dignidad... ...todos todos, sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestra sensibilidad sexual, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestro color de piel, sea cual sea nuestra religión, todos iguales en dignidad. Esta es la solución. Federico Mayor Zaragoza, mil gracias por estar con nosotros. Nada, nada, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado y los dos os deseo que descanséis todo lo que sea posible. Un beso, yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh? <risa> Oh, te faltan muchos años bueno, para bueno, ser mayor. no te creas, no te creas. <risa> un abrazo, bueno, lo un que abrazo. estoy seguro voy a hacer una afirmación que va a afirmar el 100% de la gente que nos escucha y es que está encantado de tus eh, palabras el 100% de personas, <risa> Federico gracias, bueno, nada, muchas gracias un a vosotros, placer. dios, dios.